Si quiere, si quiere una fresca y el porras se está convenciendo de que aquí se sí hay música hoy se está convenciendo de que aquí se hay música de la brava si mi propietario él porra estoy obedeciendo todos los registros es freaking se está convenciendo de que aquí sí hay música y de la, y de la brava barilla, ahí para ti si sí, mi sí, propietario sí, el, sí, popular, el... el popular se está convenciendo de que y de la brada hay para si mi propietario el popular me viene de puros extractos efectivos Giza wa está convenciendo de que aquí se sí hay música y de la